es una alegría ¿no? que se haya aprobado porque era un sueño de más de 20 años de todos los montereños tener un hospital de segundo nivel alcalde ha sido una aprobación en una sesión de consejo bien bien este, bien criticada por parte de la bancada demócrata bueno eso es su trabajo cuando pues, la oposición siempre va a cuestionar a esté bien o esté mal yo creo que ninguno de los proyectos han aprobado durante este tres años casi de gestión la bancada demócata argumenta de que bueno, no se ha tenido mucha transparencia en el proceso de seguridad bueno si dudan de nuestra transparencia pues que lo pongan la denuncia donde corresponde que no solamente publica a través de los medios ¿no? sino que si hay alguna duda sobre el proceso ahí están las instancias que corresponde para que puedan ir oficialmente denunciar para que nosotros podamos responder. La empresa nos ha devuelto, gracias a Dios, yo diría, pues sin ningún problema nos ha devuelto 100% el anticipo que se le dio y, y creo que no hay más argumento para poder vetar. Sí, son dos empresas que se presentaron, una sociedad accidental que era de Hansa Limitada y otra era esta empresa además de de la capacidad económica o las boletas de garantía tenemos que ver nosotros la la la o la garantía de que tiene de que estén construyendo en otros municipios o en otros departamentos hospitales esa es nuestra garantía el proyecto va a ser aprobado por el Ministerio de salud. O sea, en realidad, ayer han aprobado el proceso de contratación, no han aprobado el proyecto. El proyecto eh, va a ser aprobado por el Ministerio de Salud, evaluado por la OPS, además de eso, la Organización Mundial de Salud, ¿no? ¿El proyecto ya está hecho, alcalde? ¿El proyecto del hospital, la infraestructura, ya está hecho? No está hecho. No está hecho. No está hecho. No está hecho. No está hecho. Se va a elaborar, tenemos 90 días a partir de su aprobación para que elabore y haga aprobar en las instancias que corresponde O sea, la empresa es responsable de poder aprobar el hospital, bastante complejo el hospital, yo se los digo no es como construir aulas ni como construir campos deportivos tiene que cumplir todas las eh, instancias de eh, de control de las organizaciones nacionales e internacionales